Cuentos de hadas españoles Ricitos de oro y los tres osos Érase una vez Un papá oso Una mamá oso Y un bebé oso Que vivían en una casita en el bosque Y una niña que se llamaba Ricitos de oro Que vivía con su familia Una mañana Ricitos de Oro estaba jugando y se adentró en el bosque. Esa mañana los osos tenían crema de avena para desayunar. La avena estaba muy caliente y decidieron ir a dar un paseo por el bosque. Paseando por el bosque, Ricitos de Oro encontró una casa con una puerta enorme. Estaba deseando entrar Se acercó Y llamó a la puerta ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? No obtuvo respuesta Así que entró en la casa Vio una mesa En ella había tres cuencos de avena Ricitos de oro tenía apetito ¡Huele esta avena! ¡Voy a probarla! Se acercó al primer cuenco y probó la avena. ¡Oh! ¡Esta avena está muy caliente! ¡Me he quemado la lengua! Y probó la avena del segundo cuenco. ¡Oh! ¡Esta avena está muy fría! Y entonces probó la avena del último cuenco. ¡Oh! ¡Esta avena está perfecta! Después del desayuno estaba muy cansada. Fue al salón y vio tres sillas. Recitos de Oro se sentó en la primera silla para descansar. Esta silla es demasiado grande. Así que se sentó en la segunda silla. Esta también es demasiado grande. Y probó la última silla, que era más pequeña. ¡Oh! Esta silla es perfecta. Pero nada más sentarse en la silla, se rompió. ¡Oh, ¡Oh no! Ricitos de Oro estaba muy cansada... Y no tenía un sitio para descansar, así que decidió subir a la habitación. Se acostó en la primera cama. Esta cama es demasiado dura. Entonces se acostó en la segunda cama. ¡Oh, esta es muy blanda! Y se acostó en la tercera cama ¡Ah! Oh, ¡Esta cama es perfecta! Y se quedó dormida Los tres osos llegaron a casa ¡Alguien ha estado comiendo mi avena! Gruñó papá oso ¡Alguien también ha estado comiendo mi avena! ¡Alguien también ha estado comiendo mi avena y se la ha comido toda! ¡Alguien se ha sentado en mi silla! ¡Alguien también se ha sentado en mi silla! ¡Alguien también se ha sentado en mi silla y además la ha roto! Uh -huh. Y decidieron echar un vistazo... Cuando entraron en la habitación, papá oso gruñó. ¡Alguien ha estado durmiendo en mi cama! ¡Alguien también ha estado durmiendo en mi cama! ¡Alguien ha estado durmiendo en mi cama! ¡Y es un humano! ¡Y todavía está aquí! exclamó el asustado bebé oso. Cuando los tres osos se estaban acercando, Ricitos de Oro se despertó. ¡Socorro! ¡Socorro! De un salto, bajó las escaleras corriendo, abrió la puerta y se adentró corriendo en el bosque. Y no volvió nunca más.